Libro del profeta Ezequiel, capítulo diecisiete Parábola de las águilas y la vid Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, propon una figura y compon una parábola a la casa de Israel. Y dirás, Así ha dicho Jehová el Señor, Una gran águila de grandes alas y de largos miembros, Llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes. la puso como un sauce, y brotó, y se hizo una vid de muchos ramajes, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de Elia. Así que se hizo una vid, y arrojó sarmientos, y echó mugrones. Había también otra gran águila, de grandes alas, y de muchas plumas, y he aquí que esta vid, juntó cerca de Elia sus raíces y extendió hacia Elia sus ramas para ser regada por Elia por los surcos de su plantío. En un buen campo junto a muchas aguas fue plantada, para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho Jehová e l Señor: ¿Será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará? Todas sus hojas lozanas se secarán. Y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí está plantada. ¿Será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento solano la toque? en los surcos de su verdor se secará. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: He aquí que el rey de Babilonia vino a j e r u s a l é n y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento. Y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto Para que le diese caballos y mucha gente. Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo. El que rompió el pacto podrá escapar. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten b a l l a d o s y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando h e aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, Así ha dicho Jehová e l Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha revelado. Y todos sus fugitivos, con todas sus tropas, caerán espada. Y los que queden serán esparcidos a todos los vientos. Y sabréis que yo Jehová he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré. y alzaré ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho, y lo haré.